se saca manotas de alberca al trasnoche Hace gargaras con el chocolate sin leche Se atraganta con un pan de rollo Amalgando el hambre como siempre se le hace tarde Y se va sin despedirse porque no hay de quien Sale de casa y atraviesa la neblina del parque Otros más van caminando a la avenida Encintados en su banda sonora A veces fastidia a los que trotan cuando fuma Saca la basura a la caneja de siempre Una leve lluvia cae pero ella tranquila va Y se le empañan los lentes Y ella es la ciudad y la ciudad es suya Y armada con ruana y guantes de lana Arrancaba catarra brigada, bregando a trepar en buceta Los golpes contra la ventana resultaron arrullarle Cabeza inconsciente tambalea Una larga larga vuelta espera para llegar a camellar En hora y media fresca se deja llevar por esta marea Y mientras se hunden sus audífonos Deja atrás el mundo y ve jugar el sol por las azoteas Porque ella es la ciudad y la ciudad es suya En la capital una mitad no es tuya Tanta velocidad puede que te destruya Pero en su frialdad está la calentura Y no hay trancón que la detenga No hay hueco ni sin tapa que la extraiga. Experta en esquivar miradas y baldosas sueltas Solo sonríe si te reconoce la jeta porque así toca Carrola es coqueta por regla Va toda seria mirando su celular Se lo guarda en la ingle como quien carga un revólver. Es de las que se demora en contestar igual <risas> Y es impuntual y buena con las excusas Tiene bien apuntada la blusa aunque es translúcida Se la rebusca aunque le pagan mal y la tumban Aunque cuando le toca te pone a perder Conoce métodos asombrosos para vaciarte Y castigar a tu confianza en el prójimo para enseñarte Que una oportunidad no es solo tuya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 extraños que vinieron desde lejos no es muy amistosa con las visitas como los muertos después de tres días como que le apestan. aunque que sería de ella sin los que se quedan le meten sabor a lo que sea y vacata siempre anda con esa cara tan pálida y es madre de las mejores mezclas es la cosita más seria hace lo que se le da la gana porque poco recuerda pero nunca olvida conquistándola se pasan mis días Hermosa y gris, gigante y fría, Bacata mía, yeah, mm. el vocal, 1703, 2017, 03, calvo, Mr. Chihuahua, deep en el beat.